Hola maestro. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, muy acalorado ahorita. Venimos manejando aquí entre el tráfico. Hay que pagar la deuda de vivir en una ciudad, ¿no? Que las arterias están saturadas. Muchísimo tráfico. Ajá. Hoy hay más tráfico que ayer. Recorrimos este. el mismo espacio en más minutos. Encontramos mucho tráfico pesado. Hay mucha humedad. Eso implica que lo más factible es que llegue más tarde. Pero bueno, me parece que se anda formando también un huracán acá por las costas de Jalisco. Sí. Bienvenido. <risa> sí, pues uno más. Ya estamos aquí, ¿no? Sí, es, es su tiempo, ¿no? Ya, ya estamos acostumbrados a, a los charcos, a la lluvia. Y pues bueno, un programa más, maestro. ¿Ya llegamos al programa número? No, no sé. A ver, Chac, ¿tú sabes en qué programa estamos? En 1500, creo. ¿no? <risa> programa 80, maestro. Jesús del Huerto. Septiembre 14. Y le vamos a, a, a mandar saludos a Tere Gómez mm. porque hoy es su cumpleaños. Uh, ¿Ya la felicitaste? Ah, uh, no, quería festejarla, digo, felicitarla primero aquí por la radio mm. y ya más tarde le mandaré un mensajito, pero que sepa que todo el tiempo... Pensamos en ella, no la olvidamos y que no perdemos la esperanza de que algún día... Regrese. Regrese a la extraña. Así que ojalá Tere que se la pase muy padre. Que regrese que a su casa, más. la extrañamos. Exactamente, a esa parte del corazón anfibio que mm. sabemos que tiene. Sí. ¿no? Bueno, y aparte estamos en el, 15, en el año del 15 aniversario del grupo anfibio. ¿no? Sí, que no sabemos que no se nos vaya a permitir hacer como festejo, pero bueno, lo estamos tomando en cuenta, lo estamos 15 considerando. 15 años no es nada. No es nada pero hay pero, que festejarlos sí sí claro no okay por ahí se escucha ya la sonrisa de Citlali sí. seguramente ya no tarda en, en estar aquí con nosotros ajá. Eh, le mandamos saludos y agradecimientos al señor Sergio Fong ajá. que es el autor intelectual de todo esto aquí en Chino ajá y que ya pronto cumplirá años también ajá, es que quiere que lo felicitemos cumpleaños no pues no voy a estar voy a salir fuera con a uh, festejar mi cumpleaños. Ah, bueno, entonces lo omitimos. Mm, bueno. <risa> Por eso me de una vez. Porque... No, ya, ya veremos, a ver si se lo merece o no se lo merece. ¿eh? Maestro, pues de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, tenemos ahí la saga de, del grupo Acarey. Y estábamos con los duetos, ¿no? Que habían hecho el, el grupo peruano, Acarey, uh -huh. de músicos peruanos. ¿Y cubanos? Y cubanos. Ajá. Sí, buenísimos. Eh, quedamos pendiente en que hoy nos traíamos esa parte del repertorio que nos hacía falta y pues la verdad es que traemos muy buena música el día bueno. de hoy, ¿no? Pues sí, hay que darle. ¿Quieres que comencemos ya de una vez pues sí. con musiquita? Bueno, pues vamos a empezar con una canción que el título se le recomienda a todo el mundo. Se llama Ser Feliz. Ah, ese es, ese es fundamental Sí, y la vocalista, tú sabes que a mí me encanta En especial la música de salsa interpretada por chicas uh -huh. A mí me encanta Entonces, esta está eh, cantada Es la voz de Aimé Nubiola Yo sé que les va a encantar Y pues muy buen inicio, uh -huh. ser feliz ¿Te sí, parece? Así es Sale check. Be happy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 Feliz, feliz, feliz Fue para eso que Dios nos puso aquí Te soñaba y te busqué experiencias, lo triste del pasado Se olvida, olvida cuando, cuando llegas, y te tengo en, en mis brazos. brazos La vida es lo que amas, y más cuando te amas A veces nos toca sufrir, en pero eso es parte de vivir Yo quiero ser feliz, feliz, feliz y quiero verte Så det er som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 Estamos de vuelta, maestro. ¿Le gustó o no le gustó? Bastante. Ser feliz. Sí, sí ser feliz. Bueno, como cuando, somos, cuando vamos al balneario somos felices, ¿no? ¿A por por enésima ocasión, aunque me repriman, ah, voy a, voy a <risas> hablar del balneario, de donde vamos los domingos, allá a la barranca. Entonces ahí la, la onda está muy padre porque es muy relajada, ¿no? Esperemos que este domingo ya vaya más personas. Ayer estuvo conmigo hablando un compañero que ahorita se me escapa el nombre. Anastasio. Anastasio. Y parece que está interesado. Él va a ir con unas personas. Parece que trabaja con personas mayores. Y pues es ideal, ¿no? Hay estar en contacto con la naturaleza, con el agua de, del Venero que está ahí surgiendo y pues está padre, ¿no? Relajados. Y ¿soy feliz? ¿Pero cuál balneario? ¿Me, ¿Me dejaste igual? <risa> se llama eh, eh, Ecohacienda San José en la Barranca de guentitán de los Camachos como unos cinco minutos cuando mucho hacia, hacia, hacia la carretera Saltillo sería nomás bien. Oye, y no hay problema ahorita con los cerros. No, no creo. Eh, Aunque desgajados. ahorita ya, ya tenemos contacto con la señora y esperemos que, que acepte venir aquí a que le hagamos una entrevista a la dueña y que se hagan y que se haga una, una página de Facebook porque de hecho no tiene entonces le vamos a proponer eso para promocionarlo y este y espero que ella acepte venir aquí para que nos platique todo todo el concepto y cómo surgió y cómo la señora tiene esa pasión por la naturaleza no sí porque, y, y la cuida bastante porque ya comentábamos eh... anteriormente que no puedes entrar con grabadora nada que haga un ruido extraño Que, que no tenga que ver con el canto de las aves, de las... con el movimiento de las plantas, con el salir del agua. O sea, es lo único que puedes escuchar ahí, ¿no? Sí, entonces cuando tú quieres el concepto de ir a descansar, descansar realmente, que no te quieres llevar la ciudad al campo, uh -huh. ah, pues ahí es el lugar ideal. Sí, porque de hecho no tienes ya kilómetros Yo pienso más o menos como desde los Camachos Ya no tienes señal Ya no tiene señal el teléfono Ya comienza a fallar la señal Entonces, aunque quieras ya no, ahí Aunque andes con el teléfono así Arbolito eh, mira, por arbolito A ver si ahí hay señal Ahí no te desconectas hay. Sí, entonces, sí, la verdad sí descansas Bastante Bueno Se lo vamos a proponer A ver si acepta Sí, sí, ojalá que acepte Pero repítenos el nombre, ¿cómo se llama? Eh, eh, Coacienda San José Lo encontramos en Google. En Google, porque no tiene página de Facebook. Pero si tú pones Ecuacienda San José, uh -huh. Balneario Ecuacienda San José, ahí aparece en Google. Y Veanlo. te dice más o menos. Son como, según ahí son como 20 minutos del periférico a lugares muy cerca. Sí. Nosotros de la, de la casa hemos hecho hasta 35 minutos con el fin de semana, que no hay tanto tráfico. Llega rapidísimo. Eso que te levantas temprano y tú no. <risa> No, pero la verdad es que sí vale la pena. El agua no es caliente como tal, como lo encontramos acá al otro lado. Como que pelar pollos, ¿no? En... Ajá, no, no, no es caliente. Pero eh, es agua, digamos, a temperatura ambiente. Cuando te pones en el chorro, está más caliente. Sí, sí se siente caliente, pero ya que está en las albercas, no. Ya digo, por si hay que hacer la aclaración, por si la gente espera llegar y que sean aguas termales, no, no lo es. Pero muy a gusto andas ahí nadando, jugando. Para las personas que nadan, sí hay una alberca que tiene un espacio suficiente para nadar y tiene uno ochenta, más o menos, ¿verdad? Sí. Entonces, muy a gusto, es agua que está corriendo todos los días, no la pueden dejar ahí, sino que la están... No, no está clorada. Exacto, sí, la verdad se siente el, el, el, la diferencia de, de una alberca clorada a esas albercas. Muy bien, así que, pues tómenlo en cuenta para ser feliz. Sí. Sí. Pues vamos a escuchar una cancioncita más, maestro, porque Adelante. tenemos muchísima música el día de hoy. Eh, vamos a poner una canción pues dedicada al maestro de una ah, vez yo se las platiqué la favor. semana pasada esta va con un grupo que se llama Saya eh, también hay una voz femenina por ahí y la canción se llama Enamorado de Ti primero café luego existo tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad donde encontrarás rico café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 maestro. De lujo. ¿Le gustó esa canción o sí, no? Sí, bastante. ¿Con, to <risa> con todo el amor. Pero luego quien me pregunta que por qué lo chiqueo tanto, pues como que por qué dicen por ahí que si no lo chiqueo yo pues quién, pues, ¿verdad? Sí. Vamos a mandar saluditos a Maru que ya nos está escuchando, le mandamos un abrazote y a Marianita maestro que si le manda saludos por favor. Y a Vale también, por favor, a Mariana y a Vale. Que ya nos están escuchando. Y bailando. Claro, espero que me de por ahí bailando Pues de qué más vamos bueno, a hablar Bueno, acuérdate más? íbamos a, el sábado, fuimos a Sumarte a, Bueno, es un, un corredor eh, en Avenida Chap en avenida México y, y Chapultepec uh -huh. Donde estaba antes a y donde está ahí la mona El Monumento a la Mona <risa> eh, Hay un proyecto que existe desde antes que era Expo, Ecológico Tapat eh, Expo Ecológica Tapatía de, creo que ahí la que organiza, o no creo, estoy seguro, es Ochil David. Uh -huh. Y ya se unieron con, con un grupo de las personas que estaban en el escomento del Carmen, que fueron removidas de allí y les ofrecieron la opción de, de instalarse en el corredor de ahí, de la, de, de la Plaza de la República, se llama. Sí. Y estuvimos el sábado allí y afortunadamente vimos que esto es un éxito quiero yo entender que Sumarte es un proyecto por parte o un programa por parte del gobierno estoy seguro que sí Sí. y Expo Ecológica es eh, lo que tiene, lo que ha organizado Sochil desde hace mucho tiempo eh, de hecho tienen horarios compartidos Ajá. porque el grupo que va por parte de esto de Sumarte está por las mañanas de ¿qué hora? De las nueve a las tres de la tarde. Ajá, y después se amplía y se quedan ya los de Expo Ecológica, ¿cierto? Sí, con comida, exactamente. Sí, Expo Ecológica está como más enfocado a comida. Creo que se quedan algunos de plantas, porque esta parte de, de, de lo que está ahí en el corredor, por parte de Sumarte, está muy interesante porque son puras plantas. Ajá. Entonces, eh, ¿cómo cuántos veríamos el fin de semana? No tengo idea, pero... Unos corredor. 30. Unos 30 expositores de plantas. Más o menos, entonces, muy, muy interesante porque te encuentras a uh, lo que nosotros planteamos siempre, una muy buena convivencia. Entre ellos, obviamente, son competencia pero son buenos amigos, se llevan muy bien, se ve que el, el ambiente que tienen entre ellos no es de estar peleando, ni te lo doy más barato y no le compres a aquel, ¿no? Es es como todos llevan su producto de la mejor calidad, sus plantas muy buenas. Yo quisiera pedirles a, a los que llevan eh, perritos, que los lleven atados con su correa y, y su... Estás pesando terrenos difíciles, ¿eh? sí lo sé pero es, es, o sea, es una recomendación te voy a decir porque nos tocó ver que andaba uno que lo soltaron y sí traía collar y fue y se orinó en una planta que estaba en exposición entonces es esta parte nada más como de pedir ese respeto Obviamente los animales y las plantas pues hacen un equilibrio perfecto. Sí. Pero no me parece justo que, que de repente llegues y sueltes a, a tu perrito. ¿Y qué tal si esa planta se seca? Sí, y si tiene un costo elevado, ¿no? Si es una planta de colección, son Exacto. muchas cosas. Entonces el vendedor no se dio cuenta porque estaba ocupado con unas personas, los clientes los estaba atendiendo. Y pues este perrito no te metes en decirle ¡eh! Porque sabes que viene un dueño atrás. Es que y... ahorita un perro no le puedes ni con el pétalo de una rosa Ajá, lo toques. No, ¿eh? no no quiero tener un problema, ¿no? Pero sí yo yo pediría esa recomendación porque pues es justo para todos, ¿no? Sí, o sea sí. el perrito el que él solamente llega y pues orina. Es un perro, ¿no? Exacto, él él no no sabe ni de dañar ni de nada y no se trata de, de, de pedir que no vayan al contrario que si sí vayan se ve muy bien esa combinación. Pero pues pedir esa parte. De sí, respecto, sobre ¿no? todo yo sí le diría a las personas que ahorita son muy apasionados de los perros, pues que vean que es la etología ¿no? para que en ti también sus mascotas sí pero bueno volviendo a esto es un proyecto muy interesante esta esta suma de, de proyectos Expo Ecológica con su Marte uh -huh. es una, estábamos diciendo que antes ellos estaban en ¿dónde? en el comento de Carmen Y está mucho mejor acá, ¿no? En cuestión de espacio y todo eso. Sí, yo pienso, bueno, yo así lo veo, porque soy expositor, no pero me refiero en cuanto a espacio, por decirlo. Yo cuando pasaba, yo, yo en lo particular por el esconvento y estaban ahí, a mí no se me antojaba entrar ni de broma. Uh -huh. por, las, por la, Exactamente, ¿no? entonces, como, como que a mí, ¿no? Uh -huh. Y allá, pues, es un espacio a, a estar volado, circula el aire, pues, o sea, tiene todas las los pros, ¿no? Sí, que por cierto nos encontramos allá nuestros amigos de Lombricompost, Plágora, Carnívoras, Mávangel. Rangel, les mandamos un saludito y nos encontramos también a varios más que estuvieron por ahí presentes en, en Flores y Colores de México, así que pues sí, es muy interesante cómo vas haciendo esta comunidad. Y te encuentras ya donde quiera, ¿verdad? Sí, incluso ya hicimos contactos y varios expositores de la Exomarte eh, tienen la intención de venir aquí a la radio para exponer cuál es el proyecto que tienen ellos en, en el espacio de sumarte qué es lo que comercializan, cómo llegaron a esas a esas instancias. Es sí, interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Eh, ya mencionamos en el programa anterior algunos de ellos. Y pues esperemos que pronto estén por acá. Sí. ¿Sale? Pues qué maestro, una cancioncita. Ah, más? le echamos. Okay. Vamos a escuchar otra chica, se llama Daniela Tancourt. Y ella canta la balanza. A bailar, chicos. Libra yo. Estás aquí Y eso es lo más importante Estás aquí Y no voy a preguntarte por qué Después de lo que te hice Detente, detente. Alexa, detente. <risa> detente, Alexa. <risa> no, Alexa, para. Para. Ah, <risa> es esa tecnología. Ay, Dios. Oye, pues tenemos saluditos para Carnívoras Rangel. Adriana nos está escuchando. Y dice... de lujo que muchísimas gracias por haber mencionado el corredor nombre no, y lo que nos falta todavía no ya ya ya trabajé en su asunto que no se preocupe todo va en popa, ah, en popa. Qué es eh, eh, plática en clave de hecho hace falta un un, un programa acerca del contador ¿eh? ah. sí ahí era el contador sí sí, sí, el sí el contador ah ya pasó maestro hasta el siguiente año no no si la intención es generar una sinergia con con ellos Y, y darle también bola para que también crezca la radio por internet, uh -huh. o sea, es una cosa de una de dos bandas, ¿no? Va y, va y viene. Sí. Entonces es Que, que apretamos a utilizar más los medios alternativos como es la radio por internet para promocionarnos y no sea oneroso y todos ganen, ¿no? Claro, es y que todos tengamos voz, ¿no? Ajá. Eso es como lo más bonito. Ajá. Oye, pues volviendo a esto del, del, del corredor, uh -huh. fíjate que a mí una cosa que me gustó muchísimo es que también tienen ellos una convocatoria uh -huh. a reciclar uh -huh. a que, según nos explicaba sochi esto está permanente tienen una parte donde hay un contenedor, tú puedes llevar todo tu plástico, vidrio o cartón. Electrónicos también. Ah, sí te dijo, ¿verdad? Electrónicos entonces, a veces tenemos en casa eh, muchas cosas que no deberíamos uh -huh. pero bueno, todo te lo venden en un bote de plástico, uh -huh. ¿no? Entonces, o una maceta rota o bueno, la computadora Ahora que ya cambiaste después de 25 años, entonces ya encontramos un lugar donde lo podemos llevar. Sí, por eso digo ahí se pueden hacer muchas cosas en el corredor allí. Sí. Les invitamos a todos. Repítenos dónde están maestro. La Plaza de la República. Sí. Que es en la Avenida México y Chapultepec. Sí. Ahí donde está la monota. <risa> Oye, y por cierto, nos estaba comentando sochi también que quiere ver si de nueva cuenta puede llevar a algún cantante actividades culturales, Ajá. a dar unas clases, algún día una clase de baile, ahí sí. como lo hacíamos antes. Y, y bueno, en el siguiente corte les vamos a platicar porque ellos están dando talleres muy interesantes también. Pero esto del reciclaje lo creímos muy muy importante porque es cierto, a veces, bueno, no a veces, sino que siempre tú se lo das de forma separada. Al de la basura, y el de la basura agarra las bolsas y las echo todas a donde mismo, uh -huh. ¿no? Yo siempre hago eh, un recuento, un, un recuerdo donde no sé en qué gobierno fue que uh -huh. ellos te decían: separa tu bolsa y van a pasar dos camiones. Uh -huh. Uno el que se va a llevar todo lo que es de cocina uh -huh. y otro que se va a llevar todo lo que no es, es una utopía. vivo. Y jamás. Sí. Jamás hubo esos dos contenedores, todo se va al mismo eh, y dices, bueno, yo que trato de hacer mi parte por el mundo, pero el de la basura dice que nada, que todo junto. <risa> claro, no es culpa de ellos, si a ellos les dan un solo camión y sus indicaciones son, echen todos en el mismo... Pues bueno, ¿no? Que por cierto me estabas comentando que hay problemas con los... Sí, no está pasando con frecuencia como antes el carretón, porque hay problemas con los vertederos. Exacto. Entonces ahí deberíamos de tomar conciencia de no generar tanta basura, porque esperamos a que nos nos digan que no lo debemos de hacer y nos restringan para luego enojarnos y decir, ¿por qué me restringen cuando debería ser una cuestión de conciencia? Exacto. O sea, toda esa basura, toda esa... ¿dónde va a ir a dar? Claro. O sea, tú nomás llegas y la sacas ahí, ya pasó el de la basura, porque ya no lo ves, piensas que ya se solucionó el problema. No, no, estamos generando muchos problemas. Fíjate que una de las personas, que de los trabajadores que yo he admirado muchísimo toda mi vida, son precisamente las personas que recogen la basura, los barrenderos. Se les llama así, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Bueno, sí. Pero, bueno, de hecho no, porque no barren. Uh, como les llamas los, el señor de, de la, la basura, basura. Ah, bueno yo siempre los he admirado muchísimo a ellos porque porque hacen un trabajo que no cualquiera haríamos no. ellos se exponen a recoger todo lo que tú dejas en las bolsas de la basura, todas las inmundicias. Sí, literal, porque o sea, una cosa es recoger cartón, vidrio, plástico y otra muy diferente es recoger tus papeles del baño, que no son tus papeles, son los de muchísima gente que probablemente no tuvo el acierto de cerrar esa esa bolsita de una forma correcta para que ellos no tengan que ver Lo que viene dentro de la caja, de la bolsa, perdón, que estamos hablando, pues cuando te limpias, que vas mm. al baño, toallas sanitarias y a veces la gente no tenemos esta educación, mm. ¿no? No piensas más allá. Estamos hablando de grapas, estamos hablando de vidrio que quizá mezclas con la basura, de palos eh, que pueden tener una punta peligrosa, clavos. clavos y tú se los dejas todo a ellos y que se lo lleve. Deshecho, desechos hospitalarios incluso. Eh, exacto. Entonces es una irresponsabilidad. Como dices tú, no pensamos, o sea, nosotros sacamos la basura y es bronca del señor, sí. pero no, o sea, hay que cuidarlos también, ¿por qué? Porque ellos también son seres humanos, ellos también pueden eh, contraer. contraer enfermedades que pueden llevar después a su casa porque también tienen una familia, entonces hay que pensar también en ellos y hay que ser más responsables. Y no generar tanta basura. Sobre todo. Sí. ok pues una cancioncita más maestro mm. te parece Sabanti. esta canción es buenísima yo la he escuchado en estas tres semanas como diez veces ya me la aprendí me encanta no recuerdo si ya la habíamos puesto antes pero si es así vale la pena volver a escucharla vale claro que sí es con josé alberto el canario y uh -huh. la canción se llama esta noche pinta bien <risa>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 Te pasaré a buscar cuando salgas de la oficina, ponte linda, ponte divina con el vestido que me fascina tú me tienes loco como baby nadie como tú es tan sexy te quiero enamorar como el primer día tú no hacen falta excusa para celebrar cualquier riesgo bueno para disfrutar esto hablamos por texto, el calor está subiendo. Tú me enciendes, yo te enciendo. Tú me tienes loco, baby, nadie como tú es tan sexy. Te quiero enamorar como el primer día. No hacen falta excusas para celebrar cualquier día es bueno para disfrutar. Esto es tan bonito entre tú y yo está. Estamos, perdón, ah. <risa> estamos estamos acá con las edades ajenas. Uh -huh. No, está divertido esto de saber cuántos años tenemos. Pues qué más nos encontramos, maestro, entonces. Los guaguas. Allá en en el corredor. La adopción. También tenemos, ay, perdón, es que Paquito vino a regalarnos un chocolate y estaba muy rico. <risa> perdón. Nos platicaba sochi que también una de las eh, cosas que hacen de las propuestas que traen es esto de las adopciones, ¿no? Eh, sí fuimos a, a revisar y sí tenían ahí algunos animalitos ya en espera de, de que salga, pues, algún adoptante responsable. Eh, y me parece... Bueno, yo estoy encontrando aquí en la, en la página, dice, adopciones, vacunas anti antirrábicas. Eh, creo que... Ah, mira, sí dice que son sin costo, son gratuitas. Eh, sí, ah, ok, van las dos cosas. Tú puedes llevar a tu mascota... Hay que a vacunarla. Exactamente, y puedes también ir a adoptar. Uh -huh. Esto está padrísimo, ¿no? Digo, sí. estamos como cerrando todo un círculo, ¿no? Como es eh, un poquito de todo muy bien organizado porque la verdad es que está muy bien organizado sí eso sí sigue así, sí, tiende a crecer uh -huh. espero que lleven todo todo el tiempo el orden parece que el organizador realmente es Ochil sí. va a tener algún contacto con alguna institución del gobierno estoy seguro sí y, y, apoyo apoyo pues así debe de ser no y, y que, que lo lleven bien o sea que no se desborde no que lleven un control porque también vimos ahí una cosa interesante que estaban los artesanos de Tonalá hay sí. un grupo que también están ya participando y pues está padre no Sí, bastante, ¿no? Y qué bueno que las instituciones gubernamentales apoyen. Hace falta no nada más andar alardeando de que hacen y hacen y que piden votos, pues también que se vea, ¿no? Su trabajo. Y, y vamos que nosotros conocemos la historia de Expo Ecológica, o sea, de Xochitl. Su trabajo ya es de años. Uh -huh. Ella estuvo buscando durante muchísimo tiempo este apoyo y mira, por fin se lo dieron tal cual como debía ser. Uh -huh. Y que bueno, decíamos, pues no tienen todos toldo, pero sí hay un espacio. Estábamos platicando con nuestro amigo de Plágora y él nos decía que incluso hay una parte donde, bueno, está separado, donde ya están los expositores que ya tienen un lugar seguro y donde están los expositores que no tienen un lugar, pero que si llegan temprano pueden instalarse. Sí, como en el tianguis. Exacto. Pero eso está muy padre, ¿no? O sea, sí. hay las dos opciones. No tienes que hacer una fila porque nosotros hemos sabido de, de lugares donde tienes que hacer fila durante años, meses para que te den un lugar eh, seguro. O te cobran mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, aquí está equilibrado y hay las dos partes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿seguimos bailando o sí, qué? Sí, por favor. Maestro, me hace cara así como de ya no platiques. <risa> Perdón. Ok, vamos a poner una cancioncita más. Este está a cargo de Leoni Torres y la canción se llama Es Demasiado Tarde. que no ha borrado que no han cambiado sus sentimientos que no ha olvidado todo lo lleva guardado dentro y que de amor se ha mantenido llena su copa de vino y que esta historia no ha llegado al fin porque es algo divino es demasiado tarde para darle cuerdas a nuestro reloj es demasiado tarde Que el viento sople a tu favor Es demasiado tarde Para hacer que un río Tan contaminado Cambie de color Es demasiado tarde Es demasiado tarde Que la distancia Que la rutina Y que la vida Que si un suceso Le cambia trapeso y que de amor nunca se ha muerto nadie pero quedan las heridas y que hay pasiones que nunca se salen aunque encuentres la salida es demasiado tarde para darle cuerdas a nuestro reloj es demasiado tarde para hacer que el viento sople a tu favor es demasiado tarde hacer que un río tan contaminado cambie de color es demasiado tarde para hacer un libro y los protagonistas fuéramos tú y yo es demasiado tarde para ser conteo de cada latidos en la habitación que nunca es tarde para enamorarse que nunca es tarde si la dicha llega y ahora te tengo que decir que es demasiado Maestro, Uf, ¿qué tal? Muy de lujo. Yo insisto en que Septeto Carey es un grupo completamente elegante, uh -huh. a, a mí me encanta su música, es como para bailar de una forma muy elegante, eh, pues es muy limpia, sus, sus acordes muy son... Muy finolis. Sí, sí, sí, la verdad es que sí se distingue de, de otros grupos, ¿no? Pues Digo... Esperamos que alguien, algún promotor, traiga al grupo Carey aquí en Guadalajara. Pero aunque aquí, pues bueno, los que bailan son medios coditos. Ajá. pero Nosotros no. no. Nosotros nosotros les garantizamos que sí vamos. Sí. Y que nos cobren. Porque en el DF cuando van, pues ahí sin problema, ¿no? De la... hecho, queríamos ir a, a la Ciudad de México. Porque van a estar en la Ciudad de México octubre. Vienen en octubre. En octubre ajá. Pero estuvimos analizando ya bien la situación. Y vienen a un lugar cerrado. No, es ajá. un lugar pequeño. Y es un lugar donde vas a compartir mesa con alguien que no conoces. Uh -huh. Entonces, pues sí, está todavía complicada esta situación. Nos vamos a quedar con las ganas. Obviamente le vamos a mandar este podcast al Septeto carey Y pues en una de esas, ¿pega? Sí, ¿No? pero no que vengan a Guadalajara, porque luego van a decir los que van aquí cuánto me van a pagar. Si <risa> sí, sí tienen que pagar y pues no. Suele ser. Sí. Oye, pues otra de las cosas que encontramos ahí en el corredor es eh, talleres Ajá. sabemos que eh, tuvieron ya talleres sobre huerto urbano y amenazaban con tener más sí, este, este, este sábado Ajá. A mí me pareció muy muy muy interesante que puedes conseguir en un solo lugar desde la semilla hasta la planta, hasta el producto ya terminado. Vamos, si tú quieres betabeles, tú te encuentras la semilla para que tú te lo lleves a tu casa, o te encuentras ya la planta crecidita, del betabel, o te encuentras el betabel ya cosechado. Uh -huh. Entonces, eso es otro punto muy importante a tocar. Aquí en la ciudad sabemos que ya hay un, un lugar donde tú puedes ir y hacer tu... Tu mercado, por llamarle sí. de alguna forma. Con Miguel Ángel, del Club de Leones. Exacto. Pero ahora, acá en el corredor, nos están ofreciendo esa misma oportunidad para toda la gente que de repente le queda como muy lejos ir hasta el club. A tu chapalita. Ajá. Ah, bueno, una opción mucho más céntrica. Ya hay una persona que te está trayendo tortillas, que compramos tortillas de maíz morado, muy ricas, Eh, muy, muy sabrosas, bien hechas, no están pintadas, realmente es, es maíz eh, oscuro eh, Vimos que traía ejote, calabacita, jitomate, Cebollitas cambray. cebollita cambray, betabel Entonces queremos invitar a todo el público a que, a que vaya, a que asista, que le demos una oportunidad Ellos lo que platicaron con nosotros es darnos precios muy justos ¿no? no mentirnos en la situación de que van y lo compran al mercado de abastos y luego <risa> vienen y nos lo revenden como orgánico. Como orgánico ¿no? O sea, ellos dicen que confiemos en ellos, en que ellos son los productores que ellos tienen en sus casas o en sus huertos esta parte y realmente es eh, verdura eh, completamente confiable no y, y pues prácticamente recién cosechada. Miren, como nosotros ya tenemos chile verde, chile sí, de agualica, tenemos sí. apios, todo eso en nuestro propio huerto. Cilantro. Sí. sí, sí, sí. La verdad es que. Entonces vamos a hacer agüita de limón. tráete el apio y sales y le cortas el apio. Sí. Que por favor. cierto, el, el apio es una planta muy chiqueada porque no le echas agua un día y amanece triste. Sí, así como <risa> rastamán. Como así. <risa> amanece de cabello largo. si <risa> sí, ya nos dimos cuenta. Y le cuenta. pones agua y vuelve. A... Inmediatamente levanta. Sus varas. Entonces, ajá, ajá. bueno, le agradecemos que ya nos enseñó eso, ¿no? Eh, ah, yo iba a mencionar otra cosa de esto de los vegetales. Ah, muy importante. A veces vamos al mercado y suele suceder que vemos unos jitomates enormes y decimos, ¡ay, qué bonito! Unas zanahorias así impresionantes, chayote grande. No hay que dejarnos impactar por esta situación. ¿Por qué hay esta diferencia, maestro? ¿Por qué de so, repente los vemos tan grandes? ajá son sí están manipulados y las los naturales pues no son tan grandes pues no son pero contienen todos los nutrientes exacto y los que pones en tu casa pues no van a salir un jitomatote así no pues son jitomatitos, pero realmente al fin eh, el, eh, para lo que lo necesitas tiene más nutrientes el que tú cosechas porque el otro es, fue creado exactamente para visualmente vendértelo, exacto acuérdate que lo que nos engaña es la vista, por ahí nos engañamos, es cierto es cierto sí. esto, entonces hay, hay que darles oportunidad de verdad vayan a este corredor Hay que dar, eh, repito, oportunidad a esta gente que es su trabajo, es su forma de mantenerse y nos están ofreciendo productos de primera calidad. De hecho, uno de los productores de ellos que producen este tipo de productos que son los, los Semillas Colibrí. Sí. Este, ellos son los que están dando los talleres. Exactamente. Entonces, ellos sí, se, sí tienen la intención y las ganas de venir a que los entrevistemos aquí. Sí. Entonces, cuando tengamos esa oportunidad de Viva Voz, ellos nos van a platicar cuál es el proyecto y... Y pues hay que apoyarnos. ¿no? Nos vamos a enamorar. Uh -huh. Pues por último les vamos a dar sus redes sociales para que estén al pendiente ahí de, de todo esto que ocurre. Eh, pueden buscar la página en Facebook que se llama Sumarte Jalisco. Uh -huh. O también pueden buscar Expo Ecológica Tapatía. Uh -huh. Entonces ahí nos platican eh, de las dos situaciones, ¿no? Uh -huh. Y qué es lo que venden, qué es lo que traen los talleres que van a hacer. De hecho, quedó Sochil de irnos pasando la lista poco a poco para nosotros hacérselos saber para que estén listos. Si nos pasa algo esta semana, pues se los compartimos ahí en la página de y la Si radio. hay algún productor que tenga inquietud, pues que tiene que buscar a Rachel David. Sí, ahí por es la, favor. La que organiza allí. Por favor. Pues maestro, una más porque ya casi nos vamos. Sí. ¿Te parece? ¿La del estribu? Uh, no todavía no, vamos al, bueno, sí, canción sí, pero vamos a, a regresar. Eh,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 Que me tiene loco Me está atormentando Y no sé qué hacer Dime tú, tú mi gran amigo Alzando esta copa Lo que debo hacer Maestro, ¿qué tal? De lujo Fíjate que en estas en esta rolitas es que le hicieron Como tributo a Tito Porque también le hicieron la de Siempre Seré, que es un clasicazo de él Le echaron unas ganas tremendas O sea, muy, muy buenas versiones No vamos a decir que superan a Tito no, no, no. Pero la verdad es que Buenísimo ahí la mezcla, ¿no? Sí Pues, ¿qué más, maestro? ¿Nos quedan? Un minutito Pues nada más despedirnos ¡Ja, <risa> Sí. Y agradecer. Sí. Van, van a quedar por ahí algunas eh, canciones pendientes. Las programaremos después en algún otro programa. ¿Por qué no? Sí. Para que el público también tenga opción de disfrutarla. Sí, vamos a... Ahorita estaba uh, pensando. Hay que ver la manera de... Si un poquito se abre lo, lo de los semáforos. Uh, armar un bailongo ahí en el Club de Leones. Ahorita que hablemos del Club de Leones. Ir con Miguel Ángel. A ver si... Si fuese posible que para fin de año armáramos un bailón ahí con, con las medidas, todas las medidas que nos indiquen, porque si hace falta, ¿no? Y sí. si hay la posibilidad y hacemos el calendario, comenzar a mover el evento desde ya. La verdad es que nos hace muchísima falta. La orquesta ya la tenemos. Ya, la orquesta ya está, vuelvo a decir, ya nos reconfirmó que sí, ellos están listos para el momento que que, que, digamos. que digamos, hoy hay que invitarlos también un diente de las instalaciones, ¿verdad? ahí nomás está que vayamos con el administrador del club de leones, con Miguel Ángel y que nos agende y no, que nos abra un espacio, y pues así como de pasadita festejamos el cumple del maestro y el mío, sí sí se puede, <risa> ya estamos ahí, sí. y los 15 años de la academia, con todo y vals, ay no, porque luego me va a tocar bailar con todos, ah no se crean chicos yo encantada de la vida de bailar con ustedes pues maestro, muchísimas gracias gracias a todos los que nos prestaron sus oídos gracias a Citlali que vino a compartir un martes más aquí con nosotros gracias al buen Chac, que siempre hace magia y obviamente Exbalanqué que nos trajo una tizana el barista, deliciosa de lujo. y queda en expectativa que vamos a hacer con el cumpleaños del señor Sergio Funk, siguiente martes entérese, no se vaya, gracias Vamos a mandar a la china. ¡Afesteja <risa> tu cumpleaños! ¡Pakero Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.